En la pasada jornada, Infobae en Argentina publicó un artículo bajo el título ¿Alertan sobre un colapso ambiental en aguas uruguayas? ¿Qué título? ¿Sí? No era para pasarlo de largo. Según investigadores de la Universidad de la República Udelar, el crecimiento de la floración de cianobacterias en el río Uruguay es preocupante, dice el artículo. El Palacio Legislativo Uruguayo acogió un conversatorio organizado por Naciones Unidas Uruguay, ONU Uruguay, sobre crisis climática en el cual participaron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, representantes de varios ministerios, de la Intendencia de Montevideo, de las Naciones Unidas, de UNICEF y voceros de organizaciones ambientalistas. En esta ocasión se conformaron distintos paneles de discusión en los cuales dialogaron sobre los actuales problemas ambientales en torno a la crisis climática y a los objetivos de desarrollo sostenible en Uruguay. Esto lo informó ayer eh, el, el diario argentino Infobae, reproduciendo también una publicación de La Diaria. Dice el artículo más adelante, algunos de los presentes ...consideraron positivo el camino y el rumbo del país... ...en lo que respecta a sostenibilidad y medio ambiente... ...sin embargo, hubo quienes tuvieron una visión... ...más negativa sobre el tema... ...ese fue el caso de la doctora en Biología Lorena Rodríguez... ...docente e investigadora del Centro Regional Este del Cure... ...dependiente de la Universidad de la República... ...esta persona... Me refiero a la bióloga Lorena Rodríguez. Es nuestra próxima entrevistada. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Donina Rodríguez, buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, supongo que estabas escuchando el, mi introducción a este tema y vamos directamente a eh, pedirte que básicamente puedas eh, contarle a nuestros oyentes cuáles son los argumentos y la información que ustedes manejan desde allí, desde el Cure, como para de alguna forma levantar esta alerta vinculada a la calidad del agua en nuestro país. Bueno, sí, nosotros estábamos haciendo un, un informe a solicitud de, de esta invitación que nos realizaron y nos pedían especialmente que nos enfocáramos en el estado de la calidad del agua y de los ecosistemas acuáticos de nuestro país. Y bueno, y en base a eso yo realicé una especie de recopilación de los antecedentes y de los estudios y de la investigación científica y de la evidencia científica que tenemos en Uruguay y también un poco vinculada con la evidencia que se sabe hace muchos años a nivel internacional, y bueno, cuando uno hace esa recopilación la, las noticias no son nada buenas, y bueno, hay que empezar a, a ponerlo sobre la mesa de discusión, ¿no? Entonces mi presentación en particular se centraba sobre el estado de, de la calidad del agua, y realmente los estudios indican que, que, bueno, que cada vez tenemos mayores niveles de fertilizantes en el agua, de nitrógeno y fósforo, lo que dispara, diferentes problemáticas entre ellas este floraciones de cianobacterias este que bueno que las son cada vez más frecuentes son cada vez más duraderas son cada vez más intensas este se ha reportado toxicidad de esas en, en esas cianobacterias en muchos eh, en muchas ocasiones ya hay algunos eh, estudios que muestran eh, problemas severos en la, en la salud humana la Un trasplante de hígado en una niña que se que en principio se habría intoxicado por por por consumir o por estar en contacto con cyanobacterias en una playa este ah, son son datos que a veces no circulan en la prensa es información de muy difícil acceso los, los, la información sobre los temas de salud humana y su vinculación con los impactos ambientales pero pero que son alertas que son muy graves no este por, sí. no por lo que yo leía en el artículo de alguna forma la preocupación manifiesta en este en este encuentro, en este conversatorio, fue específicamente de ustedes. ¿Los demás participantes no coincidieron con el diagnóstico de ustedes? ¿No encuentran que esto suceda o no lo consideran tan grave? ¿Qué fue lo que se expresó allí? No, bueno, lo que pasa es que eso es como un recorte que hace el artículo de la diaria, en realidad, ¿no? Este, lo que pasa es que el, el evento era vinculado a, a las transiciones para cambio climático y, y no a todos los expositores les pidieron que hicieran una exposición sobre el estado de, del ambiente eh, entonces eso me lo pidieron particularmente a mí sobre la calidad del agua porque es este porque es uno que es un, un, un aspecto muy asociado a los impactos de la actividad agropecuaria en nuestro país desde las de, la, de las ciudades también y que estaba muy vulnerable eh, en un escenario de cambio climático entonces no a todos los invitaron a hablar del estado de otros componentes de lo, del ambiente uruguayo entonces a mí me tocó hablar de esto muchos de ellos hablaron de las políticas energéticas hablaron de las políticas productivas y cómo van están enfrentando la, la transición por el cambio climático este o cómo se están preparando algunas ciudades para asimilar y adaptarse al cambio climático no les preguntaron sobre el estado del ambiente entonces y... este fue un recorte que que que hace como el artículo de la diaria, pero no es que fui yo la única que habló de este tema. No, está bien. Yo lo que quiero saber, además de tu opinión, porque el artículo no lo dice, justamente los otros participantes, si emitieron opinión sobre esta especie de, de alerta que presentaste como resultado del trabajo. Eh, no se los consultó. Este, eran exposiciones que tenían muy poco tiempo de intercambio uh -huh. y no, no no hubo intercambios al respecto, no se les preguntó el público, no hizo preguntas, no había tiempo para hacer muchas preguntas, entonces quedaron en exposiciones así como muy puntuales, digamos. O sea, que a mí, por ejemplo, no tuve preguntas ni el público, que era muy escaso, uh -huh. ni tampoco tuve preguntas de los otros panelistas, como yo tampoco pude preguntarle a ellos. ¿no? Claro. ¿Desde cuándo viene esta preocupación de ustedes? En bueno, tiempo. los primeros reportes en Uruguay de problemas de calidad del agua vinculados a floraciones tienen más de 20 años. este Te diré que ya estamos más bien cerca de los 30 años donde se está alertando a distintas autoridades nacionales sobre la problemática. este Al principio eran en algunos embalses puntuales que cada vez eran más recurrentes las floraciones, pero bueno, cada vez que salimos a un ecosistema en el país Encontramos problemáticas complicadas También había muchos estudios O varios reportes en lagos urbanos que, que son viejas canteras Que bueno, que están muy rodeadas De la ciudad y el saneamiento con La falta de saneamiento Termina también afectando a esos lagos Pero bueno, eran cosas muy puntuales Pero así, a gran escala En ecosistemas tan grandes eh, eh, Es algo que, que Venimos reportando de manera creciente Y cada vez hay más estudios que muestran su aumento en frecuencia y en severidad. Y eh... en ecosistemas muy grandes, ¿no? Que significa que para un ecosistema tan grande como un embalse muy grande o un río muy grande o el estuario del río La Plata tengan esos problemas es porque ya el impacto es muy severo, porque si no tendrían una capacidad de dilución muy grande, ¿no? Yendo algún ejemplo específico y básicamente en nuestro departamento, en la campaña electoral del año 2015, el Partido Nacional denunció una alerta sanitaria hablando del estado de la Laguna del Sauce, nuestra principal fuente de agua de agua dulce, de agua potable, ¿verdad? Eh, eso fue hace siete años atrás. Desde aquel momento que el tema se instaló, se instaló como tema de campaña y, en definitiva, el Partido Nacional, con ese argumento y algún otro, terminó ganando las elecciones en el departamento de Maldonado. En estos siete años, desde el punto de vista del análisis de ustedes, ¿la situación de la Laguna del Sauce es igual, es peor o es algo mejor de lo que sucedía en el año 2015? Bueno, yo no no trabajo específicamente en la laguna de Sahucias y que hay algunos detalles que se me pueden escapar. Yo diría que es similar a la situación de 2015. Lo que pasa es que hay años que la laguna tiene eh, indicadores de, de, de estado más más agravado, eh, por ejemplo, que tiene floraciones de cianobacterias y en algunos años no las desarrolla por algunas dinámicas propias de de la de cómo funciona la laguna, de algunos temas vinculados a, al clima en, en este año... Este, pero, pero floraciones eh, sigue teniendo. Lo que pasa que a veces llegan a unos niveles muy, muy severos y otros años pasan bastante desapercibidas o, o prácticamente no hay. Pero que algunos años tengas y otros no, es un indicador de que no está saludable el sistema, ¿no? Este, que te indica que puede volver a haber floraciones en cualquier momento. Depende de las condiciones del clima, si fue un año seco, muy, claro. con mucho viento, poco viento en si la laguna puede responder con confloraciones o no, depende a estas, de, de esos factores. Frente a estas realidades ¿no? de, y en lo que tiene que ver también con, con todos los elementos químicos que se utilizan para, para la tierra y para las plantaciones ¿el país ha hecho algo demostrando una reacción frente al problema o, o esto ha sido un diagnóstico que ya lleva más de 20 años casi 30 como dijiste ¿Y queda eso solamente eh, en un diagnóstico? No, yo creo que el país ha, ha hecho algunas cosas, ha estado empezando a tomar conciencia, también porque hay una preocupación social importante, este, y, pero yo creo que, como decía en esta presentación, a veces son como curitas y aspirinas para un problema de mucho más grave. ¿no? Incluso en la Laguna del sauce se han estado tomando medidas a escala de cuenca, Pero en realidad muchas veces van muy despacio y no tienen el apoyo eh, el apoyo en, a nivel ni económico ni, ni en la toma de decisión este que necesitan no cuando por ejemplo alguna medida hay cierta resistencia para aplicarla bueno este no sé no se insiste demasiado digamos y están muy vinculadas a la buena voluntad este de los de las personas que están involucradas en eso no sobre todo ...de los productores agropecuarios... ...que son los que usan muchos de estos insumos... ...y en otros aspectos se han hecho algunos avances puntuales... ...yo por ejemplo... ...resalto que la OCE no tiene... ...sistemas de saneamiento que remuevan los contaminantes... ...el sistema de saneamiento nuestro... ...si bien tiene un acceso... digamos acce, eh, ...alcanza un gran número de las viviendas de las personas... ...en las zonas urbanas... ...y en ese sentido Uruguay está bien posicionado... ...a nivel internacional... Después, el tratamiento que hace de todas esas aguas negras que, que son eh, obtenidas de todas las viviendas, el tratamiento suele ser muy rudimentario, salvo en dos o tres plantas en el país que hacen determinada retención y remoción de, de algunos de esos contaminantes, que es parcial, pero bueno, por lo menos hacen una remoción interesante. Pero el resto del país no tiene este medidas de de tratamiento, las plantas de saneamiento suficientes. Es decir, que aguas abajo de la ciudad se vierten efluentes bastante contaminados contaminantes a, a, a los cursos de agua. Y eso se suma a una actividad agropecuaria creciente, de mayor intensificación, de mayor uso de insumos, fertilizantes y pesticidas, que con la lluvia, tarde o temprano, llegan a los cursos de agua. este Si bien hay medidas de manejo agropecuario que son más eh, adecuadas, más amigables, no todo el mundo las implementa, no se fiscaliza demasiado y no son suficientes muchas veces. Este, entonces, eh, hay una problemática y la problemática la ves reflejada en el agua. Este, uno puede no querer ser pesimista, pero nosotros hacemos monitoreos de calidad del agua y estudios de calidad del agua en todo el país. Este, nosotros, me refiero a la comunidad científica que trabaja estos temas, ¿no? No solo yo y mi, mi grupo de trabajo este y, y son los, los datos son son siempre alarmantes sobre todo en las zonas más eh, de, de usos más intensivos del suelo no en otras zonas está bastante normal digamos pero cuando hay aplicación de, de muchos insumos agropecuarios fertilizantes y pesticidas eh, los los datos es lo que te muestran y nosotros no podemos seguir ocultando esos datos ni y maquillándolos, tenemos que informar a la población, es nuestra obligación. Eh, cuando se utiliza todo ese tipo de elementos químicos, eh, ¿se, ¿se entiende por parte de ustedes que no hay una un control, una inspección, por ejemplo? Hay dos aspectos en esto, uno es que hay controles e inspecciones que no son suficientes en, en, a, a mi criterio, por ejemplo, eh, toda la normativa vinculada a, a la ley de suelos, Que regula las rotaciones y que reduce bastante el impacto de la, de la erosión porque reduce bastante la erosión del suelo, es una medida extraordinaria que ha implementado nuestro país, pero a, eh, entiendo que nos está implementando como en años anteriores, digamos este, eso por un lado porque como que ha mermado un poco su fiscalización eso es una impresión, no tengo números para decirlo, pero trabajando en el campo y hablando con productores y con técnicos que asesoran productores es la impresión que me llevo, eso por un lado Por otro lado, aunque tú hagas más fiscalización, si tú, implementas, eh, si tú eh, agregas más elementos, más sustancias eh, potencialmente contaminantes en, en los suelos, van a llegar tarde o temprano al agua, aunque fiscalices perfectamente. Entonces tenemos que tener otras medidas alternativas que se sumen a las actuales y de esas no estamos hablando. Y era uno de los planteos que yo hacía en la presentación, que cuando uno mira, por ejemplo las medidas de adaptación al cambio climático, las políticas agropecuarias hay un montón de medidas que parecen bastante inocuas pero que en realidad si uno las analiza van a tener más consecuencias en la calidad del agua y en otros aspectos de los ecosistemas como pérdida de ecosistemas, pérdida de, de biodiversidad ¿no? este, y hay otro, y después cuando vas al capítulo de, de medidas este ambientales de mitigación, Son muy voluntarias son muy puntuales entonces están faltando otro tipo de medidas que sean este un poco más efectivas porque si no solo a buena voluntad probablemente no podamos resolver este problema entonces eh... por ejemplo no se habla de zonas eh, sin de zonas sin hacer agricultura para mantener por ejemplo el campo natural o el bosque nativo que que cumplan la función de, de, de mejorar la calidad del agua este no se habla de hacer más áreas protegidas en, en zonas donde, por ejemplo, tenés mucha actividad agropecuaria intensiva de repente hacer zonas de restauración o de recuperación para mantener la calidad del agua y recuperar la biodiversidad en esas zonas en, en mosaicos, ¿no? hoy hablamos de los paisajes multifuncionales que son paisajes que en lugar de que tengas una sábana homogénea de agricultura o de deforestación, puedas tener mosaicos donde tenés un parche de agricultura intensiva un parche de forestación, algunos parches de campo natural, bosque nativo, no paisajes más diversos más heterogéneos, que unas produzcan alimentos, otros produzcan servicios ecosistémicos, produzcan agua, produzcan calidad del agua, produzcan servicios de mejorar la calidad del agua que, que es degradada en los sistemas de uso intensivo. Cuando, de hablas, cosas, de esto, cuando está, hablas de esto, ¿estás hablando del territorio básicamente de la zona este del país o de todo el territorio del país? No, estoy hablando de todo el país. De todo supuesto. el país. De todo el país. Bien. Lorena, agradezco esta conversación muy interesante. Bueno, le agradezco el espacio porque a veces estos artículos son tan breves y, y tienen ciertas imprecisiones que es necesario... Conversar un poco más. De eso se trata. Y aclarar un poco más. Lo vamos a seguir haciendo. Muy amable. Buenas jornadas. Bueno, a las órdenes. Hasta la vez. conversación era con la docente investigadora del Centro Regional del Este, Curie, de, de dependiente de la Universidad de la República del Uruguay, la bióloga Lorena Rodríguez. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.